Muy buenas tardes, si ¿Sí, estamos bien, ya nos escuchamos, estamos aquí en Radio Cartón y el programa es la molienda del volantín y todos los jueves pues se los dedicamos al mundo del café y precisamente hoy tenemos un delicioso café 101, un café que viene desde Veracruz y que es tostado en una parada en el Distrito Federal. Y luego de retache nos llega acá a Guanatos. Este café muy rico, aromático, con buen cuerpo, con buen color, con buen sabor. Pues es un rico expreso americano. Tiene este tueste pues, de espresso. Y la, la mezcla del grano es premium. Es un grano medio muy muy rico el café 101 y bueno pues ojalá y ustedes estén en ese cafecito de la sobremesa y pues disfruten con nosotros la molienda del café hoy vamos a tener música muy cubana no todos los, los artistas que elegimos hoy Son artistas cubanos como bola de bola de nieve este bebo y chucho valdés también está buenavista Social club hay una rola también interpretada por celia cruz y desde luego con país segundo no y también tenemos una una una rola ahí este Muy, muy interesante que luego, si tenemos una poquita más de chanza, vamos a hacer un programa especial para estos compas conocidos en el mundo pues de, de la Guaracha y la Guajira y el punto cubano Celina y Reutilio. Estos músicos cubanos ¿no? que conformaban el, el dúo Celina y Reutilio. Ella era... Celina González y Reutilio Domínguez, ellos sobresalieron en la música campesina de Cuba y pues son de allá, bueno, nacieron nacieron por los años 20, eh, Celina en Matanzas y, ¿cómo se llama este compa?, Reutilio en Guantánamo, ¿no? pues ojalá les lata esta selección popular musical de músicos e intérpretes cubanos y pues a mi a mi gusto va a ser un un buen rato de tomar café y escuchar esta música. Y también pues teníamos preparado, bueno, tenemos algo para platicar un poco sobre este rum rum ron ron que trae la raza que consume café y que dentro de la mercadotecnia también ha, ha, ha hecho un giro, ha cambiado un poco esto de el café orgánico. ¿no? Cuando hablamos de café orgánico, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe el café inorgánico? ¿Existe el café no orgánico? Digo, no no sé, este, me parece que tiene sus razones y sus no razones, ¿no? Pero Antes que eso, vamos a saludar y agradecer aquí en los controles la presencia de Pavel Neikame, que ahora está muy enjundioso y ahora sí hizo las letras muy legibles aquí en en la lista de canciones. no Y pues un saludo también a toda la banda que nos escucha y desde luego a nuestros patrocinadores, de los cuales hoy sí tengo la lista apuntada, para que no se nos olviden ninguno porque son bastantes bastantes ¿no? y pues vámonos con bebo y chucho no está esta rola que se llama son de la loma que es una rola pues emblemática ¿no? de, de los cubanos ¿no? y luego les vamos a platicar de quién es esta rola Music mm -hmm. Regresamos al volantín, a la molienda del volantín y con esta rola del trío Matamoros, de esta rola que compuso Miguel Matamoros, ¿no? Que que la hizo a partir de que que un día que estaban es tocando y una niña le preguntó a su mamá, "Oye, mamá, ¿de dónde son los cantantes?" Entonces este vato que llegó a su casa y que le empezó a sonar la tonadita de dónde son serán de la Habana Tierra verán y ya no de ahí se agarró para para hacer esta esta rola. Bueno, y les comentaba que pues en realidad la la diferencia pudiera ser o entenderse entre el café orgánico y el no orgánico o no sé cómo se llame el café que que no es orgánico, inorgánico, anorgánico. Bueno, la idea es que esto que pareciera ser parte de una mercadotecnia en el sentido de ofrecer al mercado, al consumidor, un café orgánico, pues nos meten en la cabeza la idea de que existe un café que no es saludable ¿no? o que no tiene, pues digamos, la norma de un café por excelencia limpio no porque en mucho tiempo y debido a también a los contaminantes a, a, a los bichos y a todos estos animalitos pues no que atacan la planta del cafeto ¿no? pues se tuvieron que utilizar pesticidas herbicidas y otro tipo de elementos químicos para pues matar o desafanar este tipo de de daño que se le causaba al, al cafeto y que pues mataba a la planta, ¿no? Incluso hay un animalillo ahí que se llama como barrilito ¿no? o broca, ¿no? Que pues infecta la, la planta, ¿no? Y por ahí escuché una vez que, que este tipo de, de animalitos se les pega en la ropa a los que cosechan a, a los cosechadores de, de, de, de la fresa o del o de la del, del café eh, y que pues se los llevan a otras plantaciones y, y se van pues no con, con este bicho a otros cafetales y pues se genera una contaminación no esto pues también tiene mucho que ver con los los agrónomos, no la, la gente que se dedica al estudio de la planta del cafeto y que va generando en el sentido genético de la planta no plantas más fuertes más más más resistentes no pero que también en en algunos otros lugares el, el lo que viene siendo la pulpa la pulpa de del de, de la fresa o o de la cereza del café pues la reutilizan como abono de las mismas plantas no y pues van van teniendo generaciones tras generaciones plantas de cafeto a la espera pues de, de ir este sembrando o replantándose o plantándose en, en, en ciertos lugares para seguir conservando esta estas pues plantíos o de, de cafeto no Y, y bueno, pues es muy interesante también la forma en que cuidan las plantas, en que las liberan de, de todos estos químicos, que también es muy difícil, aunque nosotros no queramos creerlo, pues la tierra ya está contaminada, ¿no? O sea, no digo, está chido que, que la gente que se dedica al trato de la planta, al cultivo, al proceso de la de la, de la planta y al a la cosecha y de toda el sentido de la producción del grano del café hasta que nosotros nos llega a la taza, pues es muy interesante que lo limpie, ¿no? y que generen esa confianza al consumidor que está bebiendo este este café, ¿no? o este este aromático líquido que luego también nos ayuda a a levantar la la conciencia, la memoria de estar atento, alerta, ¿no? Y que pues es, es es muy importante pues conocer y saber de dónde viene el café que consumimos, ¿no? Yo yo la verdad este hace un tiempo que no tenía café en casa y y salía a comprar un sobrecito de esos que venden en la tienda. Yo no sé qué pinche café sea, ¿no? Digo, lo, la marca es lo de menos. La onda es que lo venden en la tienda y es un café que se puede hacer supuestamente de olla y la verdad es que pues, sabe demasiado feo, gacho, ¿no? es Es un café que realmente no tiene un sabor agradable, ¿no? Y tampoco tiene aroma y tampoco tiene cuerpo. Entonces, no sabemos en este sentido las grandes empresas que se dedican a, a producir el café a distribuirlo a llevarlo a las tiendas de los barrios si sean pues conscientes honestos y nos estén brindando un café de calidad o simplemente algo que parece café y que tiene un poco de sabor a café no digo y también otro otro mucho de de, de productos que nos venden como café de x planta café de x planta y no es café o sea son son semillas de otros granos de que se producen en diferentes partes tienen un, to, un, un tostado un to este y que molido tienen un aroma y que no en, en hechos in fusión o o haciendo este café de olla pues tiene un olor parecido al café, pero no es café, ¿no? Entonces, sí también el consumidor tiene que estar alerta y atento a qué es el producto que nos están vendiendo, ¿no? Porque pues es muy fácil decir este café es orgánico y puede ser que no lo sea, ¿no? O que un 90% del café sí esté hecho bajo las normas de calidad y de pureza Y, y no sea muy muy aceptable al paladar, pero no siempre quien dice que está vendiendo un café orgánico nos está vendiendo realmente un café orgánico. Esto es parte también de algo que yo considero la mercadotecnia y que a veces no alcanza ni el 60 o 70% de calidad y pureza. no Entonces pues hay que estar truchas ¿no? y, y atentos a, al café que nos bebemos. Y bueno, para hacer un corte musical, ahora vamos a poner precisamente a Reutilio y Selena con esta rola que se llama Que Viva Changó. ¡Que viva Changó, señores! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! Bueno, este esta rola en un primer momento se llamó a Santa Bárbara, ¿no? Y curiosamente, Changó y Santa Bárbara son rituales o, o ritos o son de diferentes... Doctrinas, ¿no? Y es una especie así como precisamente, aquí está ahorita muy de moda, sincretismo, ¿no? Este, pues, rollo africano y el rollo católico, ¿no? Entonces, es, es algo muy interesante en la, en la música de estos cubanos que pues se llaman Celina e Irreutilio y que próximamente sí vamos a hacer un programa con, con este par de compas ¿no? que, que hacen una, una buena fusión de la música cubana y africana y, y pues está está muy, muy interesante. no Bueno, vamos a, a, a pasar acá, a invitar a la raza porque esto ya se nos viene, ya se nos vienen todas estas ferias, festivales, encuentros, todo un mundo de literatura, ¿no? de, de libros y, y pues eventos, conferencias, presentaciones de libros. Y vamos a, a, a iniciar el 10 de noviembre la Feria de Libro Usado y Antiguo, la octava Feria de Libro Usado y Antiguo, esto en los portales del Palacio Municipal de Guanatos y en el pasillo este que, que está a un lado que se llama Pedro losa donde habrá un templete y ahí se llevarán eventos pues de presentaciones, lecturas, música, baile, pues muy, muchas cosas que, que luego de repente hacen falta acá en, en Guanatos para, para toda la, la raza que pulula por el por el centro de la ciudad y que otros con, con mucho gusto vienen a ver a sus compas participar y pues de pasada checar toda esta oferta de libros usados antiguos y yo le sumaría de colección porque también hay una variedad interesante en, en, en cuanto a la oferta de estos libros viejos o libros viejos sin leerlo o libros ya leídos, bueno, libros de ocasión, tienen muchos nombres, ¿no? Y que también este quien quiera acá los, los en el stand de la rueda estaremos también intercambiando libros, comprando y vendiendo libros usados, ¿no? En este en esta feria, octava feria del libro, van a estar invitados especiales Eugenio Aguirre y Agustín Sánchez González. Tambi también habrá un homenaje el 12 de noviembre a Antonio Velasco Piña. Y el 18 de noviembre al escritor Juan Villoro y al librero, editor Miguel Ángel Porrúa y también al bi bibliófilo José María Muría. Pues ojalá y puedan acompañarnos a esta octava feria de libro usado y antiguo. Y también queremos invitarlos el día de hoy a la presentación de On the Road, ciclo de lecturas, poesía y narrativa, donde habrá varios lectores, entre ellos su servilleta. Estará también Cindy Navarro, Selena Villarreal, Jonathan Berumen, Y Víctor Manuel Vázquez. Esto es a las ocho y media de la noche. En la calle Hidalgo 927. Casa de Ediciones El Viaje. Ojalá y puedan asistir. Es On The Road. Ciclo de lecturas, poesía y narrativa. Casa de Ediciones El Viaje. Y también pues tenemos la invitación a toda la raza. Que luego nos acompaña. En estos otros eventos de del tiempo de la FIL, que es del 24 de noviembre al 4 de diciembre, esto que nosotros llamamos la francachela cartonera, con motivo pues de recibir a mucha de la raza que viene a negociar, a trabajar, a divertirse, a la Feria Internacional del Libro. Pues de pasadita y de modo, pues que le caigan acá los eventos de la francachela cartonera que se llevará a cabo en lugares como Libros y Café La Rueda, en Viva Chapata y en Peregrino Café Bistro. Y que están invitando los compas de ediciones del barrio chino, El Viento Cartonero, El Pato Cácero con canclas y desde luego la rueda cartonera ojalá y puedan este pues también tener chance de venir a disfrutar de las presentaciones de libros de las lecturas y de conocer este proyecto esta propuesta de libros de libros cartoneros libros artesanales hechos a mano y bueno pues vamos a escuchar Otra rola A ver qué les parece Esta rola de Compay Segundo Que se llama La Negra Tomasa <risa> negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo ay, ay, ay esa negra linda que me echó bilongo Son negra linda, linda, que me chovilongo Namá que me gusta la comida que me cocina Namá que me gusta la café que ella me cuela Namá que me gusta la comida que me cocina Namá que me gusta la café que ella me cuela Esa neda linda, que me echó mi lombo y perroncó. Esa neda linda, re linda, que me echó mi lombo.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 Sa tegra linda de vista que me hechó bilombo qué quiero mandinga qué quiero mandinga allá en la van a pasar ya hay corriente más linda qué quiero mantinga. qué quiero mandinga no conoce un cocinero que cocinaba más linda qué quiero mandinga Mandica i maig acabar cabeza del portero A que qui'dica que cribo Mandica o no vai va En el barrió de la timba que Mandica que criu Mandica aquí de regreso en la hora del café este programa la molienda de el barrio chino la molienda del volantín y escuchamos esta rola de la negra Tomasa no que no recuerdo creo pero por ahí por los 80s noventas los ochs no la, la interpretaban los caifanes está esta rola de guillermo rodríguez fife ¿No? que pues desde luego una de las grandes interpretaciones son con el maestro Kompay II. ¿no? Y bueno, pues también queremos pues, comentarles de, de un libro, un libro que se llama El mundo de la cafeína, que está editado por el Fondo de Cultura Económica en su serie Tezontle, La ciencia y la cultura en torno a la droga más popular del mundo y los autores son Bennett Alan y Monica Biller. Ojalá y, este y puedan adquirirlo, ¿no? ¿no? es es un libro pues de aproximadamente unas 500 páginas y pues en él nos habla de desde los inicios de del descubrimiento del café. Y, y pasando por también incluso hay un hay, hay un tratado un trabajo sobre el té y sus orígenes asiáticos otro sobre el cacao y sus orígenes americanos desde luego el café y todo lo que tiene que ver acá con el mundo o la, o la historia ¿no? de, del café del cafeto de la cafeína no también este la, la, las primeras relaciones de Europa con la cafeína, el comercio de cafeína reemplaza al de las especies, el té, el café, llegan a Occidente. Los últimos adoptantes, los últimos que se sumaron al consumo del café, esto esto también es muy interesante porque, bueno, debido a, a los diferentes datos Eh, en el sentido cultural de, de, de las razas o antropológicos por las cuestiones de pues de los alimentos no de la ingesta pues de, de los alimentos y de entender también estas bebidas como parte de la digestión como digestivos pues también el café implica el tipo Curiosamente, pues el tipo de, de tostado o el tipo de, de tratado en el grano y en el tueste para cierto tipo de, de grupos étnicos ¿no? o, o grupos de razas humanos no Entonces, es, es, es muy interesante entender o saber pues cómo, cómo los productores de, de café también a la hora de que van a, a traficar o a pues a, a llevar su café a otras partes del mundo, es decir, los productores de café de Veracruz que exportan café, no sé, a, a Europa, a, no, a Asia o a otras partes del mundo, no puede ser el mismo tipo de café, ¿no? o sea, el mismo tueste, el, el mismo producto, no por la manera de del consumo o la ingesta de alimentos no pues hay, hay, hay muy mucha información sobre la cultura de la cafeína y pues estos inicios del milenio no y, y también incluso eh, se, se dice que, que la cafeína son no solamente es un producto esencialmente natural no que también es Algo que se puede hacer en los laboratorios y es, es, es muy interesante todo el contenido de este libro el mundo de la cafeína ojalá y aquí lo tenemos a la venta en, en libros y café la rueda porque pues eso es nuestro business nuestro negocio vender libros y café y pues también a los que quieran caerle a, a comprar este este libro pues por aquí vale 350 pesos es un librazo que tiene mucha información y pues acá lo, los esperamos. Vamos a, a escuchar otra rola. Esta es con bola de nieve y se llama El Manicero. Esta interpretación está también muy de pocas. Ojalá y les lata esta interpretación de bola de nieve, El Manicero. Vámonos, Pavel. Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un gorrito de maní. Maní, maní, maní. Caferita no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Hay que y rico está, ya no se puede pedir más, ay caserita no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y vas a ser muy tarde ya, danicero se va, caserita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de marea, La calle sola está, casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha mi cantar Llama desde su bacón Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cucurrucho de maní Maní, maní No te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de martín. Bueno, estamos aquí de regreso en La Molienda y bueno, dice el Pablito que está muy chida la canción con ese con ese músico cubano que también anduvo por acá en México, que fue muy compa de Tata Nacho. Este, dormíamos al padre cuando estaba morrito, era la música que tocábamos para que se relajara y se pudiera dormir y acaba de tener una regre <risa> Bueno, pues como les decía, del 10 al 19 de noviembre ya casi estamos en esto. Es la octava feria del libro antiguo y usado de Guanatos y precisamente Libros y Café La Rueda va a tener un stand y también vamos a estar así como en un apartado vendiendo nuestro café y en otro estaremos con la librería, pero también vamos a estar Con radio cartón radiocarón va a tener un espacio libre para toda la raza que quiera hacer sus pininos en radio pues puede escribirnos o venir aquí a la librería a platicar y vamos a tener pues, abierto los, los micrófonos para quien quiera hacer algún proyecto radiofónico cultural por internet y sumarse a Nuestro proyecto de Radio Cartón, ahí estaremos pues a la vista de todos, ojalá y, y nos puedan pues in, visitar y, y hacer un programa con nosotros, un programa piloto, un proyecto que les interese pues dar a conocer, pues ahí ahí vamos a estar presentes, ¿no? Y desde luego quiero saludar a, a José barba, que es uno de los incansables guerreros de esta Feria Municipal de Libro, que, que nos ha mandado ya el, el programa general de la de la Feria de Libro Usado y Antiguo, y pues pues es, es, nos genera un gusto y desde luego que también es una sorpresa que la editorial La Rueda Cartonera sea quien abra, Todos los eventos que se van a llevar a cabo ahí en el andador Pedro Loza. El viernes 10 a las 5 de la tarde tendremos la presentación editorial de la Rueda Cartonera y seguramente estaremos ahí con alguna novedad y pues ojalá y puedan acompañarnos a esta presentación. A las 6 de la tarde será el horario inaugural con las autoridades culturales y políticas del municipio de Guadalajara, ojalá y acudan y se mojen poquito, no se salpiquen poquito ¿no? de, de esto, de esta feria, de esta feria cultural del libro usado y antiguo. Y de siete a 8 de la noche estará la presentación del libro Sembrar Árboles, Sembrar Conciencias, de Jorge Gastón Gutiérrez, este libro editado por Casa del Mago, taller editorial Casa del Mago, ojalá y puedan caerle. También va a haber actividades los sábados y los domingos, actividades para chavos, niños y pues para todo tipo de personas, pero más dedicados a, a los chavos, estará Lalo Cuentacuentos de de 12 a 2 de la tarde, el sábado 18. Y el domingo 12 habrá un círculo de lectura de 12 a 1 y un taller cartonero a cargo de Israel Soberanes. De el taller de a cargo de Israel Soberanes, el taller cartonero será de 1 a 3 de la tarde. También se presentará el libro Pedro Páramo, con su traducción al náhuatl por el maestro Victoriano de la Cruz, de 4 a 7. Y pues también habrá una presentación musical de Josué Rubalcaba. Pues ahí hay, hay, hay un buen de, de eventos, estará también Ediciones Papalotzi, estará la presentación del libro Barcos de Lejanía, autor José Luis Vivar, habrá este... Pues diferentes eventos y conferencias y los homenajes antes comentados a el bibliófilo josé maría Murría y a Miguel ángel porrúa a juan Villoro al maestro antonio piña pues hay, hay, hay un buen un buen de, de textos de, de palabras de conferencias de charlas de música, incluso estará un cuarteto de cuerdas de la escuela de música Analco y también estará ahí el libro de Palabras que sí de el maestro Álvaro González, ¿no? Para pues les digo va va a haber mucho mucho que ver, mucho que escuchar, también estará la presentación del libro El muro de las indiscreciones de Diana Solórzano. Pues estará también la editorial Barrio Chino con Jacobo Monrás y Pavel Neikame. Esto será el jueves 16 a las 4. También estará la editorial que conduce Israel Soberano es el Viento Cartonero el martes 14 y habrá una charla conferencia por nuestro amigo Guillermo Rodríguez García orquidiólogo que hablará sobre las orquídeas, flores sagradas en México. También estará una de nuestras colaboradoras de Radio Cartón, Nora Aguilar con un tema curioso, entretenido y de reto, ¿no? ¿Por qué no ayudan los libros de autoayuda? Pues todo esto y más tendremos en esta octava feria de libro usado y antiguo. Y pues ya casi para despedirnos vamos a pedirle a Pavel que nos mande esta rola de Celia Cruz que se llama Burundanga, ¿no? Le dio a Bernabé, o Bernabé le dio a Burundanga. Burundanga. Y regresamos. Borondongo Borondongo Le dio a Benabé Le pegó a Mochilanga Le echó Borondanga Le hincha los pies Monina y Zongo Le dio a Borondongo Borondongo Le dio a Benabé Chau urum danga le, borondongo, borondongo le, benave. Benave le, le hincha lo pie moni nei so cole de urontong urontong le pegua muchi langale cho urum danga le hincha y bernabé y no dice queito que todo está bien bueno pues esta rola burundanga está dedicada con nuestro compañero álvaro ¿no? alias el burundanga no y pues no, pues chido que nos están escuchando y pues hoy también queremos invitarlos a esta lectura a la cual nos invitó marco a, a leer el día de hoy ahí en la casa del viaje esto Pues tendrá que ver con la con el libro Cuentos de Barro. Hay como a las ocho y media, nueve, nueve y media, quince para las diez, casi las once. Bueno, pues esperemos que empiecen temprano, porque luego sí, de repente, uno ya rock and roll sí, sí se cansa, ¿no? Y pues también pues agradecerle a nuestros patrocinadores, que hoy sí los tenemos anotados aquí, que es... Peregrino Café Bistro, a Cuadernos La Uja, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a Libros y Café La Rueda. Y desde luego a la octava feria del libro usado y antiguo que se llevará a cabo del 10 al 19 de noviembre. También queremos saludar y agradecer a, a, a toda la raza que pues nos manda un like no que pues con mucho gusto a paloma celis a jesús sandoval a lorena baker a israel soberanes pues, o to, sea a toda la banda que que está ahí atentos a, al programa no a, a isaías arellano a nuestro compa El H, a Patrick, que por ahí también anda, a Kenia Michelle Barajas, a Astro, de allá amiga de Tepic Nayarit, a Mercedes Salazar, a José Barba, a Eduardo Lemus, a Manuel Arandas, compa de allá precisamente de Aranda, a Alma Mendoza, y a Bane Flores. A todos ellos pues les agradecemos pues que estén acá enviándonos un like y pues también a Camila, a Camila Lozano, un saludo y vamos a, a despedirnos con esta rola que a mí me gusta un chingo, que se llama Chan Chan, que un día le voy a hacer un cuento a esta a esta rola con Buenavista Social Club. Para Marcané Llego a Puerto Voy para Mayarí El cariño Que te tengo No te lo puedo Har arena, como sagudí y el viento, chan chan le nada va a perder. Limpiar camino de paz, yo me quiero sentar en aquel soplo que veo y así no puedo de Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí para